Ideas de negocio, el podcast. Episodio 10, Hola Business, un espacio de compraventa de páginas web. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Ideas de negocio el podcast, ese pequeño espacio de internet en el que hablamos de ideas de negocio para negocios online, ¿vale? Al otro lado tengo a Nuria, ¿sí si todo va bien, Nuria? ¿Qué tal? Nuria. Nuria Hostia, vale, capítulo número 10, capítulo especial, Nuria no está aquí, ¿no está aquí por qué? Pues porque a partir de ahora el podcast lo vamos a grabar en diferido Yo voy a exponer la idea de negocio y Nuria va a rebatírmela pero no lo vamos a hacer en directo, ¿y por qué? Os preguntaréis Bueno, pues uno de los principales motivos es el sonido, seguro que ahora me estáis escuchando mucho mejor que en todos los episodios anteriores y eso es porque tenía que grabarlos en un espacio en el que había mucho eco parecía que estaba grabando en mitad de una iglesia y no, no había una calidad de sonido que me gustase con la que me sintiese cómodo, entonces le propuso a Nuria, "Oye, ¿qué te parece si eh, hacemos este cambio y así pues igual somos los primeros o de los primeros en grabar un podcast en diferido?" Y, y bueno, pues ya estamos empezando con con ello, además en el capítulo número 10, capítulo que también es especial, porque cuando empezamos con esta idea de negocio, con esta idea de proyecto, eh, empezamos diciendo que bueno, que iban a ser 10 capitulillos Y, eh, y luego ya veríamos, entonces ya hemos visto y vamos a continuar, eh, bien, aplausos, <ríe> y, eh, pero a partir de ahora pues va a haber cambios Va a haber cambios porque estos 10 episodios primeros pues eran como una especie de gran piloto y ahora vamos a ir introduciendo cambios Entonces bueno, pues este es uno de ellos, probablemente el principal Y eh, dicho esto, pues entramos con la intro off topic, ¿qué ha pasado esta semana? Bueno, pues durante esta semana más que durante la semana pasada, durante el fin de semana. El sábado pasado fue el 24 horas startup, un, un proyecto de un, de un chaval, que me parece que era americano, que eh, quería hacer una especie de startup weekend de fin de semana de creación de negocios, pero especializado en negocios digitales y en vez en 48 horas, pues 24 horas del tirón. Y en vez de hacerlo en un sitio físico, se retransmitía. Vamos, la gente... Llegábamos, nos poníamos, conectábamos el streaming y empezábamos a desarrollar un negocio desde cero. Entonces, eh, esta idea me llamaba mucho. Lo que pasa es que no sabía si la iba a poder hacer, ¿vale? Si la iba a poder hacer, por bueno, pues por era un sábado, eh, estaba toda la semana trabajando, pero al final me, me pudieron las ganas y me presenté. Y también se presentó Bosco Soler, también se presentó eh, José Pascual, también se presentó Álvaro de Gente Invencible. ¿Vale? Y, ma y creo que hubo tres o cuatro españoles más, ¿vale? Que nos hicimos un grupillo aparte y estuvimos hablando ahí todo el tiempo del proyecto y, y la verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien, me moló mucho porque, eh, bueno, lo primero quiero felicitar a Bosco porque ha hecho él uno de los proyectos eh, parecido a uno que hablamos aquí, eh, no sé si fue el capítulo anterior o... Eh, que hablé de un TripAdvisor de, de cursos online Y es exactamente lo que ha hecho Bosco La idea es suya porque obviamente no creo que, que le diera tiempo a escuchar el programa y, y planificarlo Pero la verdad es que cuando lo hablamos pues la idea que teníamos era muy parecida Y el desarrollo es parecido a el que hablamos Pero si os digo la verdad yo cuando vi el, el diseño y, y como lo implementó todo en 24 horas Es que me quito el sombrero Vamos, pero es parecido una idea muy guay, o sea, el, el, me moló mucho también el, el, el ver cómo ideas que salen aquí, que también pues podemos tener todos, eh, van saliendo. Entonces, hablé con Bosco ayer y... Va a venir a un capítulo a comentar un poco la jugada, que nos cuente un poco cómo lo ha hecho, que nos cuente bueno pues un poquillo todo porque la verdad es que eh, yo creo que es algo que el mundo online necesitaba y Bosco Soler lo ha hecho realidad <risa> bueno Y eh, Álvaro se puso a hacer nichos nichos de Amazon que, que es lo suyo y la verdad se le da, se le da de muerte Y yo lo que hice fue un eh, una página sencilla, yo del proyecto, bueno el proyecto de hecho es otra idea de negocio que comenté, que es eh, creación de textos online. Redacción de textos online, es una página muy sencilla, simplemente explicando las ventajas de tener eh, alguien que te haga los textos de tu página web y un formulario con pasarela de pago, se llama textosonline.es, al final... Eh, no sé Creo que no es el nombre que, que pusimos en Ideas de Negocio Pero bueno, cuando tocó pillar dominio Ya iba un poco con prisa y dije, bueno, pues textosonline.es Y ahí está, si la queréis ver eh, No sé qué va a ser de ella Vale, la idea era un poco tenerla Para diferir eh, los clientes que me vienen con, con Que necesitan creación de contenido Pues enviársela allí Y la verdad es que, bueno, pues eh, La experiencia fue muy, guay, fue muy guay Y se la recomiendo a todo el mundo De hecho, luego los españoles Estuvimos hablando en el grupo Y y probablemente surja otro proyecto similar solo para, bueno, solo para que empiece en España y que empiece con, con gente de España haciendo lo mismo. Vamos, queremos crear una especie de comunidad maker de negocios online. Así que bueno, ya ides teniendo noticias. Por otra parte, en el capítulo anterior hablamos de un sorteo, de un sorteo que va a tener lugar. Bueno, pues yo lo que quiero poner es eh, mi pellizco, mi, mi aportación. Quiero que sea un análisis de página web, de más que de página web, de proyecto global y una estrategia de marketing, ¿vale? Me gustaría que a quien le toque pues le pueda analizar el proyecto y hacer un, un plan de, de marketing personalizado para ese proyecto. Además, si quiere, tiene tres meses de domiciliación en coworking Móstoles. Además, si quiere... Puede venir a trabajar gratis durante 3 meses a Coworking Móstoles. Y además, nada, ya está. Ahí se queda. <ríe> ya bastante. Yo aporto esos tres regalitos. Y le dejo aquí el recado a Nuria para que luego, eh, cuando le toque grabar a ella, pues también nos dé su, su regalo. Y ya hablaremos del sorteo. O bien habla ella en este capítulo o ya lo comentamos en el siguiente después de tener un off topic. Porque la verdad es que esta semana no hemos podido hablar mucho porque hemos tenido mucho jaleo. ¿Vale? Vamos adelante con la idea de negocio. Vamos adelante con la idea de negocio de esta semana, ¿vale? Que es Walla Business. Walla Business de Wallapop y Business, ¿qué puede salir de ahí? Bueno, pues compra venta de business de negocios, ¿vale? Eh, quiero crear una plataforma porque esta, además este es un proyecto que sí que que sí que quiero realizar y además tiene todas las papeletas para hacerlo en otro 24 horas startup o algo similar, porque la verdad es que no sé, no creo que sea muy complejo, o al menos creo que la semilla se puede plantar en, en poco tiempo, ¿vale? Que simplemente hacer un directorio de compraventa en el que la gente venda sus negocios online y la gente compre negocios online. ¿Por qué? Vale. Creo que hay mucha... Creo que este es un proyecto como un poco a futuro, ¿no? Ahora mismo, pues si te miras en mil anuncios o si miras en internet y quieres montar un negocio, pero no sabes, pues miras un traspaso, es una opción también antes de montar un negocio decir, oye, pues voy a cogerlo alguien que lo haya montado y que más o menos esté funcionando, ¿vale? Y eh, generalmente te sale un poco más económico o al menos ya sabes que tienes validada la idea o heredas unos clientes, entonces la idea es pasar lo mismo a los negocios online, ¿por qué? Pues porque hay proyectos que pueden no ser rentables para una persona, pero sí pueden ser rentables para otra persona, ¿vale? que es un poco la premisa que tenía cuando hice textosonline.es. Digo, igual alguien que esté reactando muchísimos textos o que tenga que estar buscando clientes para redactar textos, luego redactarlos pues igual es una tarea muy pesada. O igual hay que invertir mucho en marketing y no sale rentable. Pero para mí, que ya me vienen clientes, simplemente es una manera de derivarlos, de decir, oye, esto en vez de cogerlo a mí, cogelo por aquí, que ya tengo unos reactores y ellos se encargan y esta plataforma es de confianza. Entonces... Ahí es un poco ver las ventajas de cada uno. Entonces, pues igual hay alguien que tiene alguna ventaja competitiva y, y no necesita desarrollar la idea. puede Tiene más fuerza si, si la coge ya hecha. Entonces, bueno, esta idea me parece que es bastante lean porque creo que se podría hacer con un WordPress y con unos plugins. Tengo que darle todavía unas vueltas a ver qué plugin sería mejor porque luego hay veces que me pasó con textos online que digo ¿cómo implemento la pasarela de pago a un producto? Pero claro, si tienen tantas palabras, pues... No será, no será lo mismo, entonces tengo que meterlo con, lo meteré con Gravity, a ver si así... Al final eh, sí que es cierto que para crearlo hay que hacer un... Ahí sí que me calenté mucho con lo de las 24 horas, igual sí que tenía que haber ido un poquito preparado, aunque decían que tenía que ir todo desde cero, sí que es cierto que yo creo que hay cosas de planificación que igual sí que deberíamos hacer <risa> un poquito antes. Pero bueno, a priori es una idea bastante sencilla, lo que digo, una plataforma de, compraven de compraventa que se puede hacer con WordPress, y con unos plugins. Y luego, para marketing online, pues bueno, creo que es algo que se puede mover bastante bien con Facebook o Instagram Ads, ya que creo que es un, una idea que, igual por AdWords, pues no se puede no se puede mover tanto, ¿vale? Pero a mí sí que me parece que es una idea que, que merece mucho la pena. Además, además, además, además, vi una plataforma que se llama Wadios, me parece, no sé si era Wadios o, o algo parecido, creo que era Wadios, que eh, ya existe. O sea, este negocio ya existe. ¿Qué pasa? De hecho, ahí compré una página... Ahí compré una página web una vez y puse la venta, no, no puse la venta, tengo un compañero que puso una a la venta y otro y conozco a otra persona que también compró ahí. Vamos, que entre al menos el círculo de gente que, que está dentro, que, que está en el público objetivo, un poco del mundo del marketing y tal, sí que se mueve bastante, sí que se movía bastante, que es lo que pasa, que me parece que el modelo de negocio que tenían, ¿vale?, que es... Eh, ellos no cobran nada por, por la transacción, tú te pones en contacto con el comprador, lo compras y lo vendes. Ellos lo que hacían era, como si quieres hacer una compra más premium o más guiada, ellos te podían asesorar, te podían explicar un poco las analíticas de la página hacer un plan de marketing de cómo seguir o ver un poco cómo estaba la situación pero claro, la gente muchas veces dice, si pues es que por mil euros que me está costando un proyecto, por dos mil euros que me está costando un proyecto y tú me pides 700 por por ejemplo ¿eh? por, por revisarlo todo pues es que tampoco me compensa, quiero decir dos mil euros a fondo perdido, pues no es lo mismo que 700 que igual luego dices, joder, me, me llevo un chasco psicológicamente creo que no, que no duele lo mismo Entonces, bueno, eh, para mí sí que sería indispensable el, el decir, no, llévate llevarme una, una parte de la transacción. Igual poner la, la mediación esta como obligatoria, ¿no? Es decir, yo hago una mediación, tú me lo vendes a mí o yo se lo vendo a la otra persona, queda todo firmado, queda todo planificado, pero yo por estar de intermediario me llevo un porcentaje. Yo creo que esa sería una buena manera de, de monetizar esta plataforma vale Así que un poco eh, lo mismo, dejo la idea bastante básica, bastante abierta, ¿vale? Una página de compraventa de páginas web en la que se monetizaría llevándote un porcentaje de, el, de la transacción de cada venta. Bueno, Nuria, te paso el relevo. Ya me cuentas qué tal te parece esta idea de negocio. Hola, Luis, ¿qué tal? Qué raro esto, ¿eh? Así escucharnos como, como en diferido, pero bueno. Uh, a ver, cuento cositas, cuento cositas que he estado aquí apuntando mientras te escuchaba. Uh, ¿Viene Bosco Soler? Guay, bien, viene Bosco. Estuve... Bueno, nada, de hecho nada y menos porque solo nos saludamos y ya en el Emo 18 que estaba ahí hablando con los chicos de Bicicleta Studio y nos acercamos un momento a, a robarles... A, bueno, a robarle a él, a, a Jordi y a Rosa y bueno, nos saludamos y ya está así que guay, guay, bienvenido y uh, mm, enhorabuena desde aquí Bosco por ese proyecto Sinaula.com Y, um, bueno, pues el otro día me a Luis, oye, Nuria, mira lo que ha sacado Bosco, qué guay, no sé qué, lo que habíamos comentado, tal. Y no era la primera vez que me hablaban de Sinaula.com, ya me habían hablado antes, o sea que bien, bien, por varios canales que me llega a la misma página web, bien, muy bien, muy bien, bosco enhorabuena y, por supuesto, bienvenidísimo al podcast cuando quieras, ¿de acuerdo? Sobre el sorteo. Eh, te ha subido, vamos, te has animado que no veas, ¿eh? <ríe> Yo creo que había dicho algo, pero ya no me acuerdo qué era lo que había dicho. Así que, tres suscripciones a la escuela de, eh, de Economista Holística, ¿vale? A la escuela de negocios, tres suscripciones de un mes. Así que ahí, guay, ¿vale? Y luego me la apunto que esto luego no me acuerdo. Más cosillas, mi semana de locura. O sea, una semana mmm, de estas de mmm, Dios no sé dónde voy a sacar el tiempo, tengo mil cosas que hacer y encima varias cosas son como de de como de salir de la cueva que no son todas de salir de la cueva sino que son de tener muchas reuniones con gente que no tengo habitualmente o, o bueno esta tarde tengo por ejemplo un evento una presentación de, de un libro de que saca Vilma Núñez me ha invitado así que estaré por allí eh, luego el viernes tengo uh, una, la sesión de expertos en alguna pregunta.com um, el lunes tenía uh, entrevista con Joan Boluda pero bueno al final no pudo ser por una historia y tenemos que cambiar fechas, total un montón de cosas que normalmente no están dentro de mi día a día y, y a mí esto me descoloca mucho, me mola, me mola mucho hacer estas cosas un poco así distintas pero no sé yo no sé si a ti Luis te pasa y a los oyentes también, pero cuando te sales un poco de la norma parece que de repente como que te falta el tiempo, aunque realmente no no sea tanto no lo que te va a llevar a hacer esto, en fin bueno, pues eso por ahí, por otro lado, mmm, ya lo he comentado alguna vez aquí en el podcast que a tenemos una página web ahí que estaban ahí que no sabían si iban a aprobar presupuesto, si no van a aprobar presupuesto. Bueno, pues esta semana han aprobado presupuesto, súper súper presupuesto, súper proyecto y la verdad es que bueno, este en este proyecto estoy con Tony Colom de tonycolom.ws que es diseñador gráfico y bueno, pues eh mmm muy, muy, muy, muy compi, y, y nada, pues muy contentos los dos, eh, ya te digo, súper proyecto, porque, bueno, pues es un, una página bastante, bastante, bastante impresionante, y, y quieren muchas cosas, y bueno, pues han estado muy contentos con las reuniones que hemos tenido, así que, bueno, genial, muy contentos también por este lado, y luego, pues nada, seguimos con en la escuela, ¡ah, bueno, una cosa súper interesante, claro! En la escuela sacó este mes, bueno, este mes, esta semana, eh, lo saqué el uh, martes, eh, comencé nuevo curso y en este caso era Fiscalidad para Membership Sites. Así que, bueno, esto me parece fundamental porque, bueno... Mmm, a raíz de haber sacado factura directa en boluda.com, eh, me ha llegado pues como un aluvión de gente, no solo de soporte, sino de fuera, de gente que, que me pregunta cosas sobre fiscalidad y tal, y jolín, estoy viendo que hay bastante desconocimiento, así que como en fiscalidad no se puede generalizar, pues voy a sacar ahí ese curso de fiscalidad para Membership Site. Únicamente y e exclusivamente para Membership Site. Así que ahí guay. Y luego seguimos con el de gestión de contactos con MailChimp, que ya sabes que estamos ahí desgranando um, bueno pues uh, todas esas triquiñuelas que tiene MailChimp y que no se ven a simple vista y que hacen que la herramienta sea muchísimo más potente. Así que también ahí lo tienes en la escuela. Ya sabes, una suscripción de 10 euros al mes. Y bueno, Luis, pues vamos con Google. Um, con Wala Business, con este súper negocio que eh, que yo no tenía entendido que esto iba a ser episodio 10, ¿eh? yo pensaba que era otra cosa, o a lo mejor sí, ¿eh? y lo has cambiado un poco y me has despistado, pero bueno, cosillas que ha apuntado, a ver... Como idea de negocio me parece buenísimo, a nivel de eh, introducción en el mercado es el momento, porque es el momento en el que la gente está empezando, por lo menos aquí en España, a, a crear muchos negocios online, entonces el momento de meterte con esto es ahora, de coger posiciones es ahora, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que algunas cosillas que he apuntado. Wallabusiness mmm, a mí me suena como a mercadillo, es que Wallapop suena muy a mercadillo, ¿verdad? Es como muy de, de, de rastrero, de venga, a ver si, no sé, todos hemos vendido en Wallapop, ¿no? Siempre está el típico que está ahí intentando, ¿cómo se dice? Regatear. Intentando regatear y, jolín, no sé, queda un poco como que vamos a regatear para comprar un negocio. No, yo lo, yo lo posicionaría más como algo serio, como algo... Que no digo que Wallapop no sea serio, ¿eh? Porque es verdad que se hacen transacciones, y muchísimas. Yo, de hecho, he hecho muchísimas transacciones en Wallapop. Lo que pasa es que, no sé, mmm, ya está como muy pillado, o sea, como muy asociado el nombre con, eh, bueno, pues eso, como este concepto así como de mercadillo. Por lo tanto, el nombre yo lo cambiaría, ¿de acuerdo? a Más cosillas que eh, cuentas. Dices que muchas veces los negocios... a uh, se pueden vender porque para una persona no son rentables, ¿no? Eh, esto puede ser, ¿no? Porque, bueno, no todas las personas tenemos las mismas eh, capacidades y pues algunos mmm, tendrán capacidad de hacerlo más o menos rentable en función de sus conocimientos, de su saber hacer, de su... Bueno, de todas estas cosas, ¿no? Pero yo aquí añadiría algo más y es... Uh, lo que viene haciendo últimamente el señor Joan Boluda, ¿no? que no es ni más ni menos que hacer de la venta de negocios un negocio en sí. Es decir, um, si tú tienes unas capacidades, si tú tienes una comunidad... El negocio puede ser ni más ni menos que lanzar y montar un negocio y cuando este negocio esté funcionando lo vendes. Esto es una estrategia más vieja que que, yo que, sé, que Matusalén uh, y que se ha llevado siempre eh, a nivel financiero, económico en, en, en el mundillo ¿no? de, de los economistas y de hecho muchas veces se dice compra algo para luego venderlo. O sea, no te quedes las cosas. Busca siempre la rentabilidad futura. Bueno, pues ¿por qué no hacerlo también con esto? Precisamente con negocios. ¿Por qué no montar negocios que luego más adelante sepas que vas a vender? ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, como digo... Tiene más sentido porque te va a costar menos montar ese negocio si tienes ya ciertos conocimientos montando negocios, por ejemplo, cierta experiencia. O, por supuesto, si estamos hablando de negocios online, si tienes una comunidad. ¿Por qué? Porque vas a validar enseguida la idea de negocio. Enseguida lo vas a hacer funcionar. Enseguida va a estar moviéndose. En el momento en el que esté moviéndose y en el momento en el que la idea está validada y que se esté generando dinero, va a ser muchísimo más sencillo venderlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y luego ah, una cosa aquí que comentabas también y que no veía así muy claro. Y es, um, tú propones, como la manera de monetizarlo, que um, el vendedor se lo vende a la plataforma y la plataforma se lo vende al comprador. Bueno, esto para mi gusto tiene un riesgo intrínseco muy alto y que yo no estaría dispuesta a soportar, y que yo mmm, tampoco recomendaría a ningún cliente mío que, que que soportase ese riesgo, ¿no? Porque puede pasar que tú le compres el negocio y que te pilles las manos, porque el comprador se eche para atrás, porque lo que sea. Y aunque haya firma de contratos, ya te tienes que meter en tema de abogados, te tienes que meter en tema de juicios con el negocio ahí. ¿Sabes? Con un negocio y encima con una pérdida de liquidez, ¿vale? No pérdida de dinero, ojo, pérdida de liquidez, ¿vale? Entonces, yo no lo montaría así, yo no haría eso. Yo lo que haría sería lo típico de... Eh, eh, es una plataforma a la que se suscribe la gente que quiere vender negocios, ¿de acuerdo? Y luego um, eh, son ellos los que pagan, pagan una... Mmm, comisión un puede ser una comisión por cada negocio que subas de acuerdo o puede ser un membership site aquí habría que mirarlo ¿no? porque claro no estamos todo el día vendiendo negocios no entonces habría que ver algo yo creo que más que membership site aquí no cuadra tanto sino que a lo mejor sería una comisión o un, un porcentaje en función del precio yo creo que sería más adecuado y eso van a ser las ganancias de este negocio de tal manera que el comprador ah, uh, solo de tal manera que el comprador solo tiene que acercarse o ir a esa página web y bueno, pues ver cuáles son los, los negocios que están en venta y bueno, pues como un mercado de toda la vida, ¿no? El mercado de fruta siempre ha sido así. Quién es el que se uh, junta, el que el que el que genera el mercado, los vendedores, ¿no? Y luego, ¿qué hacen? Bueno, pues el comprador ya sabe dónde está ese centro y, bueno, pues va ahí mirando, ¿no? Esos vendedores, generalmente, tienen que pagar una cuota por estar ahí, por permitírsele, por, por, porque les... Uh, a ver si lo, lo digo bien... Mm porque les permitan mostrar su producto no a los compradores bueno pues esto es exactamente lo mismo que tú vas a vender un negocio por mil bueno pues me das una comisión del 10% dame 100 que vas a vender un negocio de mil pues dame 50 no sería yo creo que una buena manera de monetizar ¿Qué ocurre aquí esto te tienes que vamos te tienes que mover mmm, por todas partes para convertirte efectivamente en el centro en el núcleo Eh, neurálgico de toda la venta de negocios online, si me dices que ya existe una plataforma, pues otra plataforma más, ¿no? digamos en este caso de habla hispana, ¿no? bueno pues ahí tenemos un mercado muy amplio, porque tenemos todo, todo bueno España y toda Latinoamérica Y tanto España como Latinoamérica a nivel online están súper conectadas, súper, súper conectadas. Entonces de esta manera bueno podríamos hacernos pioneros ¿no? en el sentido de crear algo que todavía no está creado. Pero claro, primero hay que contar con una masa crítica eh, y mínima eh, a través de la cual lanzar el proyecto. No puedes lanzar el proyecto y tener dos cosas porque no no no va a haber esa ese aluvión no de, de compradores porque no hay nada que mirar no entonces ahí yo me preocuparía de buscar los compradores así que nada pues hasta aquí este episodio 10 lui eh, nada un placer y ya nos escuchamos eh, la semana que viene un abrazo enorme y hasta la próxima chao